Hoy se llevó a cabo el sexto día del debate oral y público en el caso de Javier Chocobar, del crimen de Javier Chocobar este y hoy eh, estuvimos finalizando con las declaraciones testimoniales quedan algunos testigos que estimamos van a pasar para el día martes día en el cual se van a reanudar las, eh, este, las audiencias eh, los testigos que hoy declararon son tan testigos tanto de la defensa como de la querella Eh, algunos de ellos tuvieron que ver como propuestas de la defensa, como algunos peritos balísticos, eh, el, algunos médicos, eh, el médico forense también que participó de la autopsia. Algunos de los que queremos indicar ahí que tienen que ver, por ejemplo, con el testigo de la defensa, que claramente se trató de un testigo... Eh, que aceptó en ese momento tener algún tipo de vinculación, amistad con el acusado imputado Gómez. Este, así que obviamente su declaración ha tenido que ver con eh, la forma de justificar que, que Gómez este, de alguna manera se defendió ante una supuesta violencia. Eh, agresión por parte de la comunidad lo cual claramente no es así porque en el video, que incluso se le mostró el video, este, se puede ver que la comunidad está completamente además de desarmada este, defendiendo pacíficamente su territorio, intentando dialogar eh, de hecho, incluso ellos son los que retroceden una vez que se dan cuenta que, que el imputado Gómez es el que saca el arma y dispara Bueno, eso es claro que ante estos testigos que que, que digamos que ofrece una de las partes, siempre este relato, este, especialmente este tipo de relatos, van a, tener, van a tender a justificar de, de todas maneras posible que este, eso eh, no fue digamos un ataque por parte de, de, de Gómez. Eh, y con respecto a otros testigos que también circularon hoy como el médico este, de, de Andrés mamaní una de las víctimas que contó bueno como los daños que han sufrido su, su, sus órganos que tuvieron que ver daños producidos en el intestino grueso que hasta el día de la fecha él se encuentra este, este padeciendo digamos las consecuencias de esa operación con una colostomía eh, y bueno así que él pudo contar este cuáles han sido las operaciones de Las intervenciones quirúrgicas que tuvo eh, y bueno también hubo otros testigos este estu estuvieron los policías que habían eh, secuestrado la camioneta que habían inspeccionado la camioneta uno de ellos este así que pude identificar los elementos secuestrados en la camioneta uno de esos elementos tuvo que ver con una de las armas y con las cartucheras digamos en donde se encontraban este, las armas este Bueno, eso sucedió la jornada de hoy, este, esperamos que también nosotros este, propusimos quienes iban a ser los comuneros y comuneras que iban a estar en la, en la prueba de la reconstrucción del hecho. La defensa se opuso eh, en ese momento a, a esta prueba, nosotros entendemos que eso no es posible porque es una prueba que ya se encuentra ofrecida y aceptada por el tribunal Así que en principio es una prueba que sí debería estar produciéndose y realizándose la semana que, que viene, como mucho. Bueno, esas son las novedades de la jornada este, y, y, bueno, y seguimos exigiendo justicia por Javier Chocobar.